The documentary scene upon the fractured screen, the dreadful poem scrawled upon the crump of the page. There's a policeman with an honest soul, the scene whose head is on the pole. He grunts as he fills his bride over with a feeling of the knees. He briskly frisks the torn remains, dropping the print, our crimson and stays and endeavors to ignore the change that he walks into his knees. Well, he's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 The curfew crawlers line, the comedy divine The bulging eyes of puppets, strolling by the screen Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Eh? Siéntese bien, eh, visteis, ¿visteis qué, qué arranque de, de programa? ¿Eh? arranque de programa tuve esta noche, ¿eh? Sí. Okay. Claro, ya era mucho pedir que no, no hubiera pife ninguna, de ningún tipo, este micro está como una baraca. Pero voy a agarrar otro ¡Oh, joder, estamos no en casa de Dios. Los otros micros. a ver, este que número y este y el yeah, número joder pues, a ver, a ver en el 2, siéntese mejor mejor. ay, cago en la puta, que ya me he empezado yo muy bien, joder, dios eh, bueno, ya sabéis lo que estáis sintiendo, si si empieza con este es lo que te sintiendo, no puede ser otra cosa que anedonia. Anedonia, que lleve el programa que todos los jueves, o casi todos, o de algunos jueves, a partir de las 10 de la noche, ¿eh? Eh, se emite en la onda de Radio Coca, la radio libre de Ubieu. La radio libre de Ubieu, en el 107.3 de la frecuencia modulada, pero la radio libre del mundo entero a través de nuestra página web de www.radiocuca.org siete ¿eh? letras acordáis vos q k pues luego la gente empieza a poner ahí movides más rares de un montón de letras cuca de cucaracha joder que somos así no de bajos y en vez de escribir cucaracha que es muy largo ¿eh? o incluso cuca con letras de UCA ¿eh? que eso, ah, hay que poner cuatro pues joder podemos nada más una Q y una K ¿eh? y, y ya se entiende Y es curioso joder que hoy en día que, que toda la gente agarra el teléfono con piqueñuco y empieza a mandar mensajes que, que con abreviaturas con cuatro letras donde tenían que decir nueve y cosas así después ya incapaz de, de quedarse con el con el con la página con la dirección web de, de la radio y es curioso pero bueno oye hay una cantidad de misterios en el mundo Buah, hay, hay la de dios de ellos entonces bueno como para andar preocupándose por este tan pequeño eh Ah, por cierto, yo, yo soy el anedónico miserable. Eh, ya lo sabéis, anedonia no lo hace nadie más que no sea la anedónico miserable. Bueno, sí, a veces hay más gente haciendo anedonia aparte del anedónico miserable, pero la anedónico miserable también está. Yo quiero contaros... Que descubrí que me falta una cosa espero espero llegar a casa mirar en, en otra en otra mochila ¿eh? y, y ver si llegué que lo que lo tengo allí porque bueno puede puede ser ¿eh? puede ser guapamente que que sea que sea eso si no va a ser que perdí un, un pequeño setu ¿eh? que sería muy pequeño Sería muy pequeño, pero bueno, tiene una importancia, curiosamente, bastante grande, ¿eh? bastante grande, de un tiempo, de un tiempo a esta parte. Pues veréis lo que me pasó, vamos a ver. Bueno, para entenderlo, ¿eh? para entenderlo, eh, seguro que. Seguro que lo sabéis. Eh, lo entendéis perfectamente los que tengáis leído la. la serie esta de de libros de del juego de tronos los libros no valen los no vale la serie de televisión aunque dito que el personaje este del que voy a del que voy a hablar sale también en serie de de televisión lo que pasa que no sé si si este este fechu concreto que voy a mencionar como introducción a lo que, lo que a mí me pasa ¿eh? pues no, no sé exactamente si, si también aparece ahí bueno, la cuestión ya que el, el personaje este ¿eh? Davos Seaworth ¿no? no sabría decir Seaworth seguro que hay un apellido que ye mar de alguna manera, lo que pasa que yo como soy tan malo con el inglés ¿eh? pues no sé exactamente que ye fejo que ye de alguna cosa de ese porque, porque sí y ye mar Eh, eso todavía absolutamente seguro, pero bueno, ahí presentarlo como el caballero de la cebolla ¿eh? y bueno, pues de la historia de de, de cómo recibió ese nombre, ¿eh? el caballero de la cebolla, bueno que no es el, el nombre oficial, ¿eh? pero bueno la cuestión es que bueno pues dando eh, un sitio, eh, un castillo, un castillo, dando el, el castillo en asedio. ¿eh? dando baños de dios rodeados los enemigos que no dejaban pasar nada ni ningún tipo de armas por supuesto ni tampoco ningún tipo de comida para la gente que estaba arraquejado en el castillo bueno pues la cuestión de que el castillo ese tenía aparte de conexiones por tierra digamos también por mar, ...y era que este yul levantábase a, a la vera del mar, la costa, ¿eh? y bueno pues el, el paisano este, el Davos Hayward de aquella por lo visto ya era contrabandista ¿eh? y entonces dedicaba a contrabandear un barco, pues pues una serie de cosas, no sé exactamente qué contrabandeaba, ¿eh? y no sé si lo pone el libro, igual si lo pone, lo que pasa es que no me acuerdo, pretenderéis que me acuerde de todos los detalles del libro. ¿eh? que acuerdo me de, de algunos de, de algunos que me llamen la atención pero además bueno como por ejemplo este y tú que bueno esto es un, un detalle una cosa que se repite muchas muchas veces pero bueno la cuestión a lo que digamos no me saquéis del tema que después me paso los putes para pa volver bueno pues la cuestión y que el, el contrabandista este el lavos bueno pues eh, rompió el, el el asedio digamos el, el embargo ¿Mm? Hoy, hoy en día llámalo embargo, viene a ser exactamente lo mismo, viene a ser asedio. Pues yo que sé, el embargo qué tiempo estuvo los Estados Unidos con Cuba no desea de ser un asedio, no dejen entrar eh, cosas para allá, llámalo embargo. Pero es una especie de, de asedio. ¿Mm? Bueno, pues el, el, la cuestión es que el, el barco del, del Davos este rompió, rompió el embargo, ¿Mm? rompió el asedio. ...y entonces... ...diva eh, cargado en ese momento... ...no sé si hielo que contrabandeaba habitualmente... ...o, o hielo que llevaba en aquel momento... iba cargado de cebollas, ¿eh? ...la cebolla... ...y, y un, un, una hortaliza... ...muy rica... ...para que vamos a decir que no... ...y muy rica, de mucho mucho sabor... A, a, ...a otros alimentos... ...a los que puedo acompañar... ...y bueno, por poder... puede comerse sola... ¿eh? Pues agarrar cebolla y comer cebolla, no te quita nadie. ¿eh? Y además, bueno, según en qué estado de, de, de, la, de la vida, digamos, del sociclutea, pues bueno, puede ser hasta agradable comer una cebolla. ¿m? Yo a mí enseñóme, enseñómelo, yo nunca comía una cebolla sola. Enseñómelo un paisano ¿eh? al que tuve la gran fortuna de dedicar un, un programa... ...por su cumpleaños... Que ...no me acuerdo cuántos cumplía, ...no sé si eran 80 85... pero no me acuerdo, bueno, igual... ...tampoco importa mucho el, el número... ...tuve la gran... ...la gran fortuna de, de dedicar... Un, ...un programa en el su cumpleaños... ...y luego tuve la gran desgracia... ...de, de dedicar otro... Eh, ...cuando la su muerte... ¿Mm? Eh, ...bueno pues... Eh, ...son esas cosas que... ...que pasan en la vida... ...para que si está la vida... Tiene que existir también la muerte, no, no queda otro. Eh, fue, fue una cosa triste, lamentable, pero bueno, pues pasó así, ¿no? pasó así. ¿no? A más curiosamente, me parece que que los dos programas, el, el de la celebración del su cumpleaños y el del homenaje a por la su muerte, pues no sé si se apartaron una semana o dos, como mucho. ¿no? En fin, bueno... Pues yo de esta de esta persona que tampoco vos penséis que, que tuve oportunidad de conocerla de conocerla mucho, ¿eh? nada más un, un poquín. ¿eh? No sé si un día lo vi eh, o dos como mucho. No me acuerdo ahora mismo, pero bueno sí, un día o dos. Bueno pues el, el primer la primera vez que, que lo vi, acuérdome que que arrancó de la tierra, ¿eh? pues una cebolla. lo que pasa que no hiera un eh, una cebolla como todos imaginamos la cebolla un un bulbo una cosa tirando a esférico ¿eh? que que bueno que es al debajo de baixo a la tierra esto hiera más bien un palo ¿eh? un palo después de, preguntando ellos a, a los mis vuelos, que también saben mucho de de hortalizas que bueno que posiblemente lo que pasara allí que eh, esa cebolla estaba naciera, lo que se dice que... ...que shermi, no, sherminara... ...bueno, que diera como si deseáramos... ...una cebolla nueva... ¿eh? ...que ella la que después ir a plantar... ...la de mi madre, una cosa... ...bueno, no sé, una historia de esas... ...pero bueno, que sale un palo ...y que el Pesanum me, me ofreció allí... ...me dijo, ¿quién es? ¿Eh? ...y yo estaba con, con el Sonietu... ...y el Sonietu garrón enseguida uno dijo oh, vaya como me gusta a mí la, la cebolla y tal... y entonces yo le dije va pues oye trae para acá que a lo mejor a mí también ¿eh? y efectivamente pues pues comí una comí una cebolla y estaba muy rica estaba muy rica y y prestóme prestóme mucho sabor bueno pues ligeramente picante ya sabéis que las cebollas más o menos piquen, un poco unas más o tres menos ¿eh? Hay les muy piconas y hay les muy muy dulces que dicen ¿eh? Bueno, de cruda yo creo que prima más normalmente eh, la parte esa picantona que la, que la parte dulce de cocina es, al revés, matas ellos el el picor, digamos, y, y acrecientas ellos el dulzor. ¿eh? Bueno, que sepa de cocina, seguro que sabrá, sabría contados mucho más que yo y demás. Si hay alguien escuchándome que sepa de, de cocina y de ingredientes y de propiedades y de, eh, de cómo yo, cómo los afecta la cocción y demás, pues a lo mejor está los manes a la cabeza y diciendo, ¿pero qué coño está diciendo la anedónico y sin un Bueno, oye, pues ¿qué queréis, el problema puesto por escuchar esto, a ver si, si buscáis datos fidedignos, este en un sitio. ¿Eh? vais a, a sentir otro programa que diga las cosas con mucha más seriedad y más coherencia que les digo yo Yo aquí en mi programa y digo lo que me parece y si a mí me parece que la cebolla pues está más suave después de cocinarla coño, pues está más suave después de cocinarla ¿eh? y cuando la como cruda yo concretamente tengo que con en ensalada con tomatín o con algo porque si ya sola, pues no me gusta pero aquella gustome, joder Tanto rollo para llegar a esto. Bueno, que comía una cebolla cruda. Y que no sé si las cebolles eh, que llevaba Davos en el barco cuando rompió el, el asedio al castillo aquel, eh, no sé si quieren cebolles más tirando a esféricas, eh, como las que todos podemos imaginar pensando en una cebolla, o quieren más cebolles más, más alargadas, como estas que yo os digo, que se podían comer tranquilamente. Pero la cuestión ye que cuando no tien fame y cuando uno está bajo sedio, hombre yo nunca me pase fame y nunca tuve bajo sedio. Me pase fame vamos a ver, decir ay que fame tengo, que fame estoy, coño vale sí, pero eso no lle fame de verdad. Fame de verdad tiene el que lleva días sin comer. ese sí tien fame. Eso esos que veíamos en antes en el telediario, en otros países del África y tal, esos tienen fame. Lo que pasa que ahora también lo también lo podemos ver por aquí. ¿eh? ¿Cuánto tiempo tardará en morrer de fame una persona en España? No creo que pase nada de todas maneras. ¿no? Yo pensaba que iba iba a pasar algo, iba a saltar una una espoleta cuando aquí morrera por motivo que fuera. y Llevan miles de muertos, ¿eh? de suicidios y no pasa absolutamente nada. O sea, que yo creo que ¿eh? ahora mismo podemos todos pensar, oh, cuando muera uno de fame va a montar aquí la de coller <risa> mentira seguro que no se monta absolutamente nada cuando morre el primero de fame y va a haber muchos que, que morran de fame ¿eh? igual de algunos de, lo, de los que estamos eh, esta noche en la jenezonia tanto destillado yo mismo como de algunos de los que de los que estáis del otro ¿eh? que hemos dicho que no que no vamos a, a pasar fame que no vamos a morrar de fame y ¿eh? Y es muy difícil saber lo que, lo que nos depara el futuro. Y yo creo que los que tenemos. No somos mayores. Los que son mayores vivieron todos los cambios dentro de lo que cabe por mayor. La, la en general, la media. Vivieron el cambio por mayor. Eh, los que somos un poco más mocinos, eh, vimos que de ahí 10 años para acá eh, estamos viviendo un cambio muy a peor. Muy a peor. Continuamente, cada día y peor. y es la gran diferencia yo no me canso de decirlo digo lo, digo lo a todo el mundo y una reflexión que yo creo que me hizo el, el, el, el mi amigo el trovador que, que reflexión al hombre tiene un, un verbo fino eh, tiene un verbo fino cuando cuando se pone una reflexión también fina, también profunda y díxome aquello de que eh, creo que me lo dijo él o lo mejor llegamos a la conclusión juntos falando no lo sé exactamente pero bueno la cuestión es que veíamos que que la situación con la crisis no hacía que viviéramos hoy en general peor que vivieron los nuestros vuelos posiblemente no no vivimos peor que que vivían los nuestros vuelos la gran diferencia es que los nuestros vuelos podían tener la la ilusión de que si trabajaban si se esforciaban, si lo que fuera, deben ir más, deben ir a mayor. Nosotros podemos estar casi convencidos de que lo mayor ya lo vivimos y que de aquí en delante solo nos esperan cosas peores, tiempos tiempos peores, tiempos nuevos, tiempos salvajes, ¿eh? como dicen los nuestros amigos, los los ilegales. que de cosas que, de, que de cosas decían que con el tiempo ¿eh? se hicieron se hicieron realidad ¿m? pero bueno pues como tantos otros que, que en aquella década maravillosa de los años 80 hicieron cantarinos con las letras que en ese momento ¿eh? en ese momento de bonanza y de de camino ascendente ¿m? podían pensar vaya tan estos radicales Estos protestones que echando su por todo, con lo bien que van las cosas. No, pues no. Ya vimos que lo único que hicieron fue predecir lo que iba a pasar, lo que debemos a, a vivir todos. ¿Cuánto tardará en morrer de fame? ¿Al primero? No lo sé. No lo sé, no tengo una idea. Igual ya morrió, lo que pasa que no llegó a nosotros. A lo mejor ya más de uno morrió de fame. ¿Eh? ...en este... en este staun, el reino de España... ¿eh? ...igual alguno ya morría de fame ...en el reino de España... ...igual ese que morría de fame no tuvo la fortuna... ¿eh? ...de que... ...de aquí en, como... ...como el Davos Seaworth... ...este del que estamos... ...del que estamos hablando esta noche... por pues rompiera el, el asedio... ¿no? ...rompiera el, el embargo... Y, ...y llegara con un barco... ...en lleno de cebollas... ¿eh? lleno cebollas, que la cebolla pues, todo esto para contar que a lo mejor no llevo un alimento especialmente apetecible ¿Mm? pero cuido que si tienes fame, si realmente tienes fame, que si comes la cebolla, ¿eh? la cebolla más picona del mundo, o si sea, hay que comela cómesla ¿Mm? eh, estoy prácticamente seguro de que sí bueno pues el, el tal Davos el tal Davos y Worth, ...bueno, pues llegó... ...llegó allí a aquel sitio... ...eh, y rompió el asedio... ...rompió el embargo... ...y a la gente que estaba dentro del... del castillo asediado... ¿eh? que estaría pues a punto de caer... ...por fame, eh... ...pues un método, un método muy bueno... para pa rendir a un enemigo... ...y si tienes la posibilidad de asediarlo ...no hay falta ni siquiera de... ...de combatir... ¿no? Pues, oye, que lo asedies... ...bueno, pues ya, ya morrerá el sol... ¿eh? ya morrerá de fame, de sede total, está asediado, no iban a llegar suministros ¿eh? de ninguna tribu, o sea que ya, ya morrerá. Bueno, pues el castillo aquel pues, estaría estaría cerca de, de morrer también, ¿eh? estaría cerca, lo que pasa que, que, bueno, que llegó el barco de las cebollas y entonces pues, eh, sobrevivieron gracias a, a esas cebollas, gracias a los nutrientes, que ellos aportó aquella gente les les boyes que que llevó el el el contrabandista. Bueno, pues la historia sigue contando que el señor del castillo, ¿eh? Stanis Barazium decidió en recompensa por por bueno, pues por por las y de de romper el asedioeta, decidió no malo caballero, ¿eh? Entonces es el que el que hasta ese momento fuera un, un contrabandista, un fuera de la ley, ¿eh? de que el momento en adelante fue un caballero. ¿eh? Fue lo, lo más grande dentro de... Dentro de Bueno, lo más grande no, porque había cosas más por más por arriba, pero bueno, el hombre fue un caballero. ¿eh? De ahí lo de caballero de la cebolla, que por lo visto no era el nombre oficial. ¿eh? Pero, pero bueno, pues yo no me quedaba porque él, en recuerdo del acto que, que sirvió para que lo nombraran caballero, pues decidió que el su eh, el su escudo de armes, a representar una cebolla, un barco y una cebolla, bueno, no sé, no sé seguro. ¿Queréis saberlo? Pues, pues los libros, coño, joder, bueno, tan caros y en la biblioteca no hay manera de... de hacerse con ellos, que están siempre pillados, pero bueno, oye, qué sé yo, por lo visto, si de alguno usáis un, un ebook de esos, una máquina de esos para parece puede ser que descargalos, que, que ya es la cosa más fe del mundo, ¿eh? bajo estoy aquí yo al, alentando la piratería, meterme una sanción de esos, bueno, a ¿qué vamos a hacer? ¿Eh? Pues si tienen que sancionarme, sancionaránme. Hay tantas cosas por las que tendrían que, que sancionar al anedónico miserable. En fin, pero bueno, la cuestión ya que... Eh, la cuestión que, como vos digo toles manes cuando terminamos el, el programa, la cuestión es que no me collan, ¿oíste? Eh, igual que vos digo vosotros que no me collan, también la cuestión ya que no me collan no a mí. Bueno, pues la, seguimos con la historia, ¿eh? no penséis que... No que Queda la, la cosa aquí, seguimos con la historia. ¿eh? No se me escaece, no se me cae que, que hay que seguir con la historia de Davos para pa, pa introducir el, el tema de hoy. ¿eh? Pues que ya lleva llevamos casi media hora de programa, pero todavía estoy nada más la introducción. Un, no os aceleréis, no me no me descompréis, ¿vale? Y ni mucho menos me metéis presas a mí, a ver si vais a, a estresarme o la, o la de mi madre. Bueno. que seguimos? Pues la historia ya es que el, el señor del castillo, ¿eh? el, el, el Stanis Baratio este que decidió nomar caballero al, al, al Davos Sigurd, que, que ellos llevaran los cebolles eh, bueno, pues, dieron un hombre él muy recto, ¿eh? Muy recto, muy tal, y entonces, claro, decía el joder, pues vale, hay, habrá que en un malo caballero, porque, oye, si no por este, morro de fome, ¿eh? morremos todos los que estamos aquí, y rendimos el castillo, y claro, eso, eh, joder, eso yo no faena, ¿no?, no, ¿no? ¿no? ¿no tarea ¿no? ¿no bien, eh, entonces, bueno, pues se merece una recompensa, no un malo caballero está bien, Pero claro, lo me diera recto y tal, y decía, el joder, pero claro, a ver, que fue contrabandista, ¿vale? Sí, ahora trajo unos ceboyes, pero ¿eh? pero pero hasta ahora lo que hacía era mover mercancías por ahí y saltarse los tributos y, y no pagar, como el que no pagaba Hacienda, ¿eh? Y entonces podía poner ahí una... una como una amnistía fiscal como hicieron los gobiernos que tenemos ahora pero bueno en cuenta de eso dicho en cuenta de amnistía fiscal no lo caballero pero oye también por otra parte voy a ponerle un algún castigo algún castigo para para el contrabandista vamos a dividir a la persona en dos vamos a ascenderla por un uniao ye rompedor de sedillos y el fecho de ese rompedor de asedios merece un premio es que que lo uno caballero, pero por otro lado, esta misma persona eh ye también o fue un contrabandista, No lo pillé nunca padre, de eso merecido, pero ahora pillelo, ya lo tengo aquí conmigo, tendré que castigarlo de alguna manera. Entonces el el Stanis, este, decidió que que lo que deba a hacer era, vale, sí, pues no malo caballero, pero aparte voy cortai unos cuantos dedos, ¿eh? Porque, oye, joder, que, que está claro que una cosa allí ser caballero, por otra cosa allí que no voy a hacer yo, eh, los años que fui contrabandista. ¿eh? Entonces, nada, pues agarró y cortó y unos cuantos teos. ¿eh? Bueno, pues la cuestión allí que el, el Labo Sesti, ¿eh? que en, el, en los libros da un, la impresión de ser una persona muy muy cabal, ¿eh? muy, muy cabal, muy... de pensar muy bien las cosas y de tener bastante buen juicio. Mí un personaje que me aparte de, lo, de que tiene otra cosa que no me gusta que hay una fidelidad excesiva, ¿eh? una fidelidad una fidelidad excesiva a un jefe digamos, en este caso un rey, ¿eh? o que él reconozca como rey que siempre fae las cosas adecuadamente, ¿eh? así pues guarda y Fidelidad y esa parte a mí no me gusta. Por cierto, que se lleve una cosa muy buena de esta serie de, de libros, ¿eh? que los personajes, eh, no puedes decir cuál es el bueno y cuál es el malo, ¿eh? porque todos tienen todos tienen ese doble el doble aspecto ¿eh? de ser un, un personaje que tiene la su parte buena y tiene la y tiene la su parte mala. ¿eh? Bueno, pues seguimos, continuamos con la, con la historia. Pese a todo, yo considero al Davos este más tirando para pa la parte de, de los buenos que, que la, de la de los malos. Cáeme bien, vamos, cáeme bien. Bueno, pues el Davos este, ¿eh? que ya era él tan, tan gabal, digamos, pues decidió coger esos dedos que cortaren, ¿eh? hoy en día tiraría por un hospital a ver si los reimplantaba ¿no? a <risa> mi madre pero bueno, de, de aquella de aquella bueno, de aquella ninguna porque no lleva una historia fantástica, ¿eh? no lleva una historia ubicada en ningún momento, pero bueno más o menos como todo el mundo eh, llegó al consenso de, de que la historia esta que se desarrolla en un clima medieval ¿eh? más o menos, bueno, pues vamos a decir que de aquella, eh, en el medievo En el medio de eso que conocemos, pues no, no, no había eso de la implantación de miembros, ¿eh? Que sepamos, igual agarren los arqueólogos o los historiadores y descubren que sí, que se en miembros aquella, ¿eh? No creo, no creo, pero bueno, qué que, que sé yo, puede pasar, puede pasar por poder, pues pasar de todo. Bueno, pues seguimos. Entonces él, él agarró los dedos, pero no más que los reimplantan. Agarró los dedos, no sé cómo fadría para descarnarlos, pues oye, a lo mejor sencillamente raspolos con un cuchillo o lo que fuera, y llevólos en... bueno y no sé si de aquello usaría el yisia, pero bueno, coño, calvivo seguro que sí, que solo tampoco llegue ninguna cosa moderna. Eh, me parece. Joder, la la, la la cal la digo yo que ya lo saben de tiempo, ¿no? Bueno, paredme, y si no, bueno, pues cualquier otra cosa. ¿Y qué coño sé? Joder, los huesos limpianos de toda la puta vida. ¿eh? Los piratas no llevaban huesos de paisano por ahí, pues bueno, pues esto igual. ¿vale? Limpió los y cogió los huesinos ¿eh? que quedaron después de los dedos, unas falanges, no sé cuántes, metióles en un saquín de cuero y colgó ese saquín al la, a la, al pescuezo. el cuello como si fuera un collar un colgante de un collar porque consideraba que eso formaba parte de él eh, tocarlo de ese vez en cuando fácil recordar quién llera y por qué llera quien llera y consideraba más que, que daba suerte ¿eh? eso hay una parte que bueno pues que no llera de los que digamos que, que admiro el payshon oeste del del Davosigworth pero bueno, consideraba que fuera una buena experiencia eh, lo de que el ni y cortara los dedos, porque cambio, bueno, pues también lo a caballero. Bueno, ya la cosa. La cuestión es que después, eh, esto ya es una historia que ni tan siquiera parece apenas libros, eh, los libros sitúense en un tiempo muy posterior, lo que pasa es que cuenten que eh, como el hombre este llegó a, a tanto ser caballero como, como a perder los dedos. Y, bueno, pues por una serie de, de vicisitudes, ¿eh? pues el hombre este Davos eh, pierde, pierde el, el, el colgante. Estos aquí en colos de pierde tenerlos ahí en, en una chinera, podríamos decir como una chinera, más o menos, yo por la descripción que da los libros lleva una chinera en el pescuezo y la chinera, en vez de tener unas piezas de costo como... Como solía, como solía pasar en las chinas, yo creo que ya no pasa eso. Hay mucho que no veo una chinera, pero bueno, yo cuando iba al instituto tuve a de algún de algún compañero de clase, así una malota, llevaba, llevaba chinera y unas piedras de costo dentro de la chinera. Bueno, la cuestión en Yekel, en vez de un cuenta de piedras de costo, pues llevaba llevaba huesos de dedos, de los propios dedos. Y en una serie de vicisitudes, concretamente, un naufragio ¿eh? perdió luz, ¿eh? porque bueno, ya, oye, pues si no fragas, más, como en el caso de este, después de una batalla y tal, muy pues, fácil que pierdas cosas, es <ríe> fácil que pierdas cosas, y es fácil que pierdas algo que, que lleva llevabas pues, al, al pescuezo ¿Mm? A mí, paz que me quedé una, una cosa bastante bastante fácil. Bueno, la, la cuestión es que perdió. Y entonces cuenta la historia cómo eh, él vivía esa pérdida de una... Ah, joder, que jodía bastante haber perdido aquello. Y en algún momento de, del libro, de la, de la historia, fala así eh, en genérico de cómo las personas en general tenemos mm, muchas veces de algún pequeño xetu, de alguna pequeña cosa, de alguna parte de nosotros que de, de alguna manera mm, sigue siendo el almacén de aquello que fuimos un día, ¿eh? de... que a lo mejor ya cambiamos y ya evolucionamos y, y ya somos otra cosa totalmente diferente, igual no mayor, o igual mayor, o igual en algunos aspectos mayor y en otros peor ¿Mm? el caso ya que analizámonos que, que y bueno pues llegamos a esas conclusiones que, que sí que cambié, que soy así, no, que soy de la otra manera eh, pero seguimos por algún motivo teniendo un objeto teniendo de algo que que, que intentamos que, que vaya siempre con nosotros y que bueno que más o menos más o menos eh, nos recuerda ¿eh? aquello que fuimos ¿eh? forma parte de de la nuestra de la nuestra esencia digamos ¿eh? consideramos que hay, que hay importante ¿eh? que hay una cosa que hay una cosa importante Bueno, no sé, estoy hablando en plural. Yo no sé si a los a los demás, a vosotros, vos pasa o no vos pasa. Podéis no. contármelo, esos que estáis en el chat, porque últimamente la gente mete en el chat, pero, pero no dice nada. ¿eh? Y bueno, hombre, pues que el programa este fuera interactivo estaría bien, ¿no? A ver, estaría bien. estaría bien si decís cosas que que me parecen bien ¿Sale? si decís cosas que no tal pues paso de no pasa nada ¿eh? aquí eh, hay hay censura, hombre vaya que se censura el programa y es mío y si me da la gana de, de guiar las colaboraciones de, del personal pues les llevo y si no pues no ¿Eh? si no podéis venir aquí a Did a... disfoco <risa> Dice, eh, tú todo, me cago en la bar, bueno pues sí <risa> no verás, voy a estar callado, no decís nada, tengo que decirlo yo. <risa> si no voy a programa cutre, no me podía poner música, que yo creo que fue a mucha gente faltar, pero pero no la pongo, ¿eh? porque no me da ni la gana de poner música. Bueno, después ya pondré alguna, pero de momento, de momento no. Bueno, seguimos con la con la introducción al tema. que estoy en la introducción todavía. ¿eh? Ahora, bueno, ya pasó la historia introductoria, ¿eh? ya estoy en el, en el nudo, digamos, como ya era esto que estudiábamos ¿eh? en el instituto de ¿eh? literatura, que las historias tenían introducción, nudo, nudo y desenlace. ¿eh? Pues en este caso el desenlace todavía sigue siendo un misterio porque todavía no lo dice. Pero bueno, yo digamos que sí que tengo unos un objeto de esos, ¿eh? Eh, una parte de mí que ya Eh, eh, a lo mejor, no sé, un poquitín incoherente con lo, con lo demás, eh, con la mirada, con el fecho de... Pero bueno, que llevo desde mucho tiempo y que además simbolizó en ese momento un, un cambio también. ¿eh? A los 15 años eh, simbolizó un momento en el que yo pasé de... de ser de una manera a, a ser un poco de otra no voy a ponerme ahora a dar la chapa con, con el cambio que supuso y tampoco fue ninguna, ni ninguna cosa, wow, que digas tu madre de Dios, que cosa más rara no, fue oye lo que nos puede tener pasado a, a todos en el momento en el que pasamos A lo mejor un poco el paso de ser niño eh, a ser mozo, ser un adolescente. Igual un poco tarde, ¿sí? porque desde tú, joder, pues esperar a los 15 pesos, bueno, que okay, yo siempre fui despacio para todas las cosas. Yo soy de movimiento slow, ¿eh? Eso de, de comer despacio, de, ¿eh? de, de vivir despacio, de, de follar despacio, de todas las cosas. Yo siempre fui del, del slow, bueno, siempre nada, no, un tiempo esta parte soy del slow. ...pero bueno, sí, supongo que también antes debía ser de slow... ...porque también, eh, también por otras cosas, digamos que crecí slow... ¿eh? ...había otros que crecían más fast... ¿eh? ...más rápido yo fui más despacio... ...bueno, por eso los 15 fue un, un momento importante... ¿eh? ...a los 15 lo mejor fue cuando empecé a, a dejar pues... ...yo qué sé, pues empecé a vestir... ...en vez de vestir así estándar, normal, como, como todo el mundo... pues empecé a, a ser más macarra en el vestir, más ¿eh? macarra en el vestir, en el vestir nada más, ¿eh? porque, joder, que no, tampoco voy a pensar pensar nadie que yo ya era un de esos que viven por ahí, qué sé yo, pues asustando a vielles. bueno, si se resultaba en problema de ellos, pues no ya era por nada que hiciera yo. ¿eh? Y, y, bueno, sí, ahora que me acuerdo los niños que vendacera, pero bueno, problema de ellos, oye, que de aquella de aquella ya era la sociedad ya era más rancia, estoy hablando de ahí más de 20 años ¿eh? y el que se llama ido bien, y recuerda como ya era bien, ahí hay más de 20 años pues hostia, seguro que seguro que, que me entiende perfectamente y era un momento en el que la sociedad ya era muy rancia y muy, muy cerrada ¿eh? muy cerrada también entonces cualquier cosa que fuera que se salía un poquillín de, de la ortodoxia pues joder, llamaba la de Dios la atención y yo tengo que reconocer que me salía mucho de la ortodoxia Uh -huh. eh, hay muchas cosas que con el tiempo mmm, Bueno, pues digamos que se volvieron normales Hoy nadie mira, o casi nadie mira Para pa otro por, por llevar un corte de pelo raro Yo de aquella lo mejor se llevaba cortes de pelo Dentro de caber raros Pero Cuando empecé a rapar la cabeza, por ejemplo pues, pues no era como ahora, que rapa la Tocristo Bueno, pues empecé a la calle un poco después dibujaba rayes en la, en la cabeza rayes que no, no las dibujara nunca cogiera un rotulador eh, pusiera a dibujar rayes sino que con la misma maquinuca de, de cortar el pelo eh, pues pues con ella con la cuchilla dibujaba un, unas rayes en el pelo eh, vistía vistía raro vistía muy raro de aquella ahora por ejemplo los les, les pijes llevan playeros de bota eh, y ya la cosa más normal del mundo De aquella playeros de bota solo los llevaban los los, los highbies y, y, y los delincuentes, tío. <risa> prácticamente. Los macarros, yo era de los macarros que llevaba playeros de bota. Como ya no, digamos, cuando lleguen negros. Hostia, eso hoy ayer era la cabose. Hoy en día llevar un playero, unos playeros negros, hoy en día, y hay muchos años, pues no lleva nada del otro mundo. ¿eh? Mucha gente lleva playeros negros. pero en aquel momento, en aquellos años ya os digo, hay más de, de 20 años pues y, era, y debe decir que no era normal bueno, sí, hablando de, de lo que sería una campana de Gauss una curva normal digamos que el usar playeros negros no estaría en el centro de la curva normal no sería, no sería normal, sería heterotoxo ¿eh? y después bueno, pues yo acuérdome con mucho con mucho ciño de una, de una cazadora que tenía va Que cariño y tenía yo que ella cazadora y era una cazadora cuando yo tenía yo qué sé pues pues 14 años 13-14 años un no ese de moda de verdad y a moda eso es llevaba los estudios eh, y era ortodoxo unes chaquetes de, de aviador los típicos de del aviador de ...de la Primera Guerra Mundial... ...no sé si visteis alguna peliculina y tal... ...de la Primera Guerra Mundial... ...este es eh, marrones... ...un poco llena bombaes... Eh. ...si quieren buenos de, de piel... debieren ser... Eh, ...pero bueno, en este momento los que estoy hablando... Pues, ...pues bueno, supongo que muchos... Un ...hieren de piel de verdad... ...pero bueno, pues y con un cuello... ...de, de borreguillo, de... ...bueno, pues ah bien, guay... ...una, una chupa guay... Eh, bueno, pues yo tenía una chupa de esas y bueno, pues nada, yo os digo ya era la cosa más ortodoxa del mundo lo que pasa es que dejó de ser ortodoxa cuando le puse en la espalda un parche enorme, un parche gigante, tío de, de una, una calavera y dos tibis cruzados la típica bandera pirata que en realidad ya, ya era el logo de una, de una marca una marca que se llamaba Alchemy o algo así Al que me parece que ya era... Seguro que de alguno se acuerda de aquella marca. No sé ni de qué era. Pero bueno, solo sé que el logo aquel molaba mogollón, que ya era una calavera con cara mala hostia, ¿eh? un diente, un conmielo, muy afilado, ¿eh? en, plan, en plan guasha, ¿eh? y, y es un, un, un par de tibias ese ¿eh? en vaso de... Bueno, pues yo... ay ah, una rosa. Yo... Una rosa, espera. O no llevaba rosa. No, me parece que eso no llevaba rosa. Estoy confundiéndome con... Con otra, o si lleva una rosa, bueno, no lo sé, ¿qué más qué más está? Tampoco llevo importante la rosa, más importante la, la calaboria y, y los huesos, bueno, pues que como ocupaba toda la espalda. Lleva yo bah, más orgulloso y luego llevaba en un, en, un, en un brazo, en un hombro, llevaba el, el escudo de la República Socialista Soviética de Bielorrusia. y vosotros pero bueno qué pinta eso nada no, pues pintan ambas con una vez en, en un torneo de balonmano bueno, <ríe> vinieron de trajeron de, de invitados a un equipo bielorruso ¿eh? y de aquella yerá hacía muy poco niñ que había que cayera la muria de, de Berlín y todo eso y a la que todos los rusos estaban en la en la más puta miseria y, y traían y traían para vender de todos los proves. Eh, ...traían pins de aquella... ...bueno pues el que diera que el tiempo sabría que, que había... ...dives al, al Fontán el sábado... ...el domingo perdón... ...y había pins soviéticos a vender allí... ...pins que a lo mejor eran medallas militares... ¿eh? ...pero bueno allí está ...allí estaban porque los... ...la provisiente de, de lo que fuera la... Eh, ...la Unión Soviética también también intentando... ...intentando sacar unos duros de lo que... ...de lo que fuera... ...y estos, bueno, pues traían muchas cosas... ...traían botellas de vodka... ...traían, por supuesto, pinstre ...y traían también parches... ¿eh? parches ...y entre esos parches, pues uno... ¿eh? Que, ...que no sé que entre... ...entre señas y medios falares... Eh, tendí que llegar era la... ...como la, la, el escudo, digamos... ...de lo que era la República Socialista Soviética de bielorrusia eh, ...más o menos venía a lo mismo que... ...que el escudo de la Unión Soviética... una foz y un martillo enriba de, de una esfera que simbolizaba el mundo, rodeado todo con unos con de del lloreo, ¿eh? eh, mando una cosa que es, bueno, no voy, a meterme, voy a, a meterme con el comunismo, pero bueno, y luego unas letras en alfabeto cirílico que se dirían las que pondría en Bielorrusia, o de algo, algo, algo semilla Bueno, la cuestión de que a mí prestóme y y compré ellos el, el parchaquel y pusieron en, en la chupa que luego también decía yo va ah, porque yo ya de aquella aunque no tenía les ideas muy claras quién coño tiene ideas claras a los a los quince años bueno <coughs> y perdona y me en la tos esto allí que va a hacer me falta ya echar el tracking de agua eh, esta semana por fortuna nunca no hay falta que venga el el el mio cojácio fanjul pero en segundo voy a subir la música de fondo eso que por fortuna no no fue falta que venga a que que venga si quieres y te apetece venir aquí a soltar un poqueñín de de un poco la a la porpollola, allí un cantao, ya sabéis que en mí prestame Casi más este programa cuando, ¿eh? cuando viene de algún, de algún colega, de algún amigo, eh, a, a hacerlo conmigo. Algún amigo, no vale que me venga uno, me toca la puerta ese y me diga, oye, puedo hacer el programa contigo. Yo dije, tío, no, <risa> este programa es mío, eh, es mío y de los mis amigos, eh. Ya sabéis que cuando viene el mareado, yo encantado, cuando viene el trovador, pues más encantado todavía, si cabe, cuando viene, una vez que vino el niño y el trolondinense. Vino un par de veces, ya, tal, joder, pues encantadísimo, imagínate, ¿eh? Ya no está en Londres, el oyente londinense, pero bueno, igual, cuando aquello estaba en Uvieu, pues obviamente, joder, estaba aquí, donde divatar en Ubiel ¿eh? Bueno, pues que seguimos con la con el cachondeo, este, que me traigo cachondeo, pero que yo es muy profundo, ¿eh? contando una cosa muy importante. Bueno, pues eso que tenía yo la, tenía yo ya incluso de aquella, ¿eh? Eh, no tenía las ideas claras pero yo siempre me tiré un poquillo más al anarquismo ¿eh? me tuve las mis épocas de de que me tirase un poquitín más el, el comunismo o de, de tuve épocas en los que me tiraba más al comunismo porque el comunismo teóricamente ¿eh? lo que hay en los escritos bueno pues yo tampoco me importa decir que que los escritos son a veces más profundos son más analíticos Que, ...que digamos que los elaborados... ...desde el punto de vista anarquista... ...pero luego también es verdad que... ...que bueno, pues que en la práctica... ¿eh? ...pues en la práctica... Eh, ...que te diga... Man, man to, ...todos esos estudios y todos esos análisis... ...van a tomar por saco... ...y luego siempre hubo una cosa que me... ...que, que no acabo de convencerme... ...que siempre me dio a mí la sensación de que... ...en el comunismo se a ...o se sigue poniendo hoy en día... mucho más la, la cuña, el énfasis eh, en lo social. ¿eh? En lo social. Y yo, no sé, de, de alguna manera ya, desde siempre soy, aunque ahora me atrevo a decirlo y de aquello a lo mejor no lo decía, o ni siquiera lo entendía yo de esta manera, yo soy más individualista. Más individualista en el mayor, o en el peor, según se mire, sentido de la palabra. No el individualismo es y de... Yo que sé, pues que dice, vamos, oh, pues el mm. liberalismo es muy, muy egoísta, muy individualista, nadie piensa en los demás. Yo soy también, yo me considero individualista, pienso que ya la manera eh, y el término falla pa, para describir lo que yo pienso, pero pero de otra, de otra manera que, que. A ver, el que te ha de sentir este programa ya sabe, ya sabe de lo que estoy hablando, ya sabe a lo que me refiero. Lo que pasa que. que a mejor, bueno, pues no estáis de sentido o no estáis de sentido que el que te ha lo ya o el que lo descargue que ya sabéis que esto puede descargarse también ¿eh? o de hecho si, si no llevo hoy 19 también tú y que está descargado, está ¿eh? descargado Bueno, más o menos viene a resumirse en que yo considero que cada uno, eh, cada persona tiene que tener el derecho absoluto tiene que tener o no, tiene el derecho absoluto otra cosa y que lo permitan a, a desarrollar la su voluntad al 100%. y no hay más cortapisa que el fecho de, de que ese ejercicio ¿eh? absoluto sagrado de la voluntad interfiera con el ejercicio sagrado de la voluntad de cualquier otra persona ya está un por qué haber absolutamente ninguna cortapisa más ¿eh? todo el mundo eso que dicen de los mis derechos terminen cuando empiezan los derechos del otro y una frase muy demócrata pero al fin y al cabo y muy diversa pero bueno ya sabéis que la prostitución la neoyingua la prostitución de la lengua la neoyingua y y bueno el no es un el no su un guantarde cada día hoy está muy está muy de moda pero bueno en fin Bueno, hombre, sigamos, sigamos con el tema, sigamos con el tema. Yo, os digo, yo de aquella como ya tenía una cierta, no tenía ese esclaves, pero ya notaba yo una cierta sensibilidad anarquista, decía yo, ah, esto no está bien del todo, eh, no está bien del todo, porque yo eh, debía llevar también de algún tipo de de, de símbolo eh, más afín a mis ideas, más afín al, a esto del anarquismo y tal. Y bueno, acuérdome que en el en el Fontán precisamente en el mercadillo Eh, compré ya una especie de, de Happy Punky, aunque vendía parches allí, compré un parche con un parche negro con una una circulada en blanco y puso en el, en el otro ombru, en otro ombrú, eh. entonces iba yo por esto churu, eh, con los míos playeros de bota eh, negros en algunas ocasiones eh, la mi chupa aquella con, con con una calavera enorme en la espalda que en un hombro llevaba una foz de un martillo y en el otro hombro una una circulada y el mío corte de pelo con con rayes o rapado la de mi madre según me diera según me diera la, la venada y luego también ¿eh? también y está ahí la parte más importante eh, también llevaban orella, la oreja ¿eh? oreja izquierda llevaba un pendiente ¿eh? y vosotros diréis hostia, uno solo Claro, porque ahora es la cosa más normal del mundo, por ahí verá paisanos con con pendientes, ¿eh? y, y falo bien, falo en plural, digo pendientes, porque la mayoría de de los que los usen no un llevan uno nada más, llevan unos cuantos, ¿eh? no lo lleven en una oreja igual lo lleven en las dos, o igual lo lleven en la nariz. <ríe> Hoy en día yo creo que que llevar un pendiente nada más y encima llevarlo en una oreja Y, y, y una quejada, ¿eh? y, y, y la cosa más cutre del mundo, o, joder que lo, ponga, que lo ponga en la nariz, en el, en el llavio, ¿eh? en un pezón, ¿eh? pues, si hay gente que los lleva en los pezones, en la punta la polla incluso, hay gente que lo pone en la punta la polla, o en el clítoris, en el caso de las de mujeres, ¿eh? yo nunca vi ningún Bueno, fotos, eso sí, eh, pero bueno, aparte de eso nunca vi ningún, pero bueno, sé que los sé que los hay, ¿eh? y bueno, ya los de la ceja, la nariz, el llavio, la lengua eso sí, esos luego yo los veo porque no hay más que andar por la gay. Porque ya nadie no se sorprende por eso, ¿eh? pero cuando yo puse aquel único pendiente ¿eh? en la oreja, ¿eh? en una oreja nada más. Y además en el en, el yóbulo, en el, joder, en el mismo sitio que lo que lo ponían de siempre las mujeres bueno, pues, uy aquello, aquello el llevando, llevando poyes, ¿eh? ¿eh? Aparte de los que decían, maricón, y luego había, había los, bueno, pues obviamente que, que cruzaban de acero porque decían, hostia, el macarra este conveniente y tal, ¿Mm? había de todo, había de todo, había una vez y todo, ese día prestóme prestó, me mogollón, estaba yo sentado, en una parada de autobús en el Campillín. No me acuerdo qué el autobús, yo nunca soy mucho muchos autobuses, pero mira, no sé por qué al cuarto, mes de que en aquel momento estaba yo en una parada de autobús en el Campillín. Tendría yo, sélo, porque estaba yo con no sé quién, no sé, 16 me parece, 16 añinos. ¿Qué ¿eh? 16? No estoy seguro. Y estaba yo con otro amigo, que también era de esos raros ¿eh? heterodoxos, que también llevaba, llevaba un pendiente. Y acercósnos una billetina, una paisanina, muy mayor, muy mayor, ochenta y muchos, noventa años por lo menos, y miró para nosotros y, y díjonos: Ah, pero vosotros qué ye, que sois pacistas. Y dijimos: ¿Qué? Oh, sí, pacistas, de esos de la paz. Digo, bueno, hombre, no necesariamente, depende y tal, no sé qué. Y yo, ah, yo pensaba que los que llevabais pendiente, y es porque y erais pacistas. Digo, no, no, pues, dale. pero bueno que yo una cosa y tal otro día en un supermercado acordó un paisano que me vino no una mal pero cómo llevas ese hombre eso ¿no un lleve maricas y yo respondí por pues, bastante gana tenía yo de, de montarle y tal y si yo no men, no un ¿no que... yo llevo porque porque pillo más luego más eh, esto y dice cayó, oh, de verdad sea sí, sí mentira ya mentira pero bueno oye ya por tal bueno que él fue también un fue también un ¿Eh? Incluso mi abuelo no me dijo nada, pero me miraba un poco raro. No, no ni hacía mucha gracia tampoco eso de que, de que yo llevara pendiente. ¿eh? Ya os digo, pero bueno, yo de aquella ya era macarra, macarra muy macarra en el aspecto, ¿eh? pero después en, en la actitud, en el comportamiento, no. Pasa que bueno, yo por algún motivo puse en, en, en el aspecto, eh, puse el, un poquitín, digamos, eh, no sé exactamente. la mi actitud, el mi pensamiento. Eh, yo una cosa, mira, yo curioso, una cosa que, que siempre que siempre dije, empezar a decirlo de aquella, que, que yo yo nunca me consideré guapo, ¿eh? más bien me consideré siempre más bien feo, ¿eh? siempre me me consideré feo y bueno, pues la opinión de, de, de algunas de las mujeres con las que mantuve una relación más Un poquitín más profunda, tanto como para llegar a preguntarlos y, y suponer que me respondían con, con cierta sinceridad, ¿eh? pues ya que soy, yo soy más bien tirando a feo. ¿eh? Feo, incómodo de ver, de, como queráis, y malo, pero bueno, eso. Y entonces yo decía, digo, bueno, entonces yo, ¿eh? como feo que soy, digamos que si me arreglo, si intento vestir guapos, si intento tal, pues bueno, como mucho, como mucho, como mucho, pues voy a conseguir llegar a ser menos feo, ¿eh? pero no voy a conseguir llegar a ser atractivo. ¿m? Entonces, no sé si de, de alguna manera, ¿eh? yo lo que hacía ayer era intentar eh, acentuar eh, esa, esa fialdad, ¿eh? acentuarla, pues eso, con el mío aspecto. Eh, eh, transgresor, y, y, y bueno, pues a lo mayor, y era, era eso. Yo siempre lo decía, siempre decía, yo tengo bastante, bastante claro que naide va a ser amigo mío porque ya traiga en el, el mi aspecto. ¿eh? El, el que sea amigo mío, el que llega a apreciarme, eh, va a ser porque, pese a todo, ¿eh? pese a ese aspecto, va a acercarse a mí, eh, va a entablar relación y va a, después a apreciarme. ...por por lo que hay detrás... ...por la mi persona... ...por la forma en la que me comporto... ...por la forma en la, en la que pienso... En ...la que tal... ...y bueno pues... Eh, ...por ese motivo... Eh, ...hoy en día todavía... ...sigo guardando ellos mucho precio... ...a los que... Eh, ...a pesar... ...a pesar de todo aquello... Eh, se arrimaron a mí, a pesar de que el aspecto, digamos, un, un poco inaversivo que tenía, ¿eh? Normal que la persona sintiera pues, cierto reparo en acercarse a mí, bueno, pues aún así yo, yo sigo teniendo ellos mucho aprecio, el los que pese a todos eh, se arrimaron a mí y mostraron interés eh, en, en conocerme, ¿eh? Y después, ¿eh? pues supongo que, que de algunos me conocerían, yo os gustaría como yo era, y, y nun, la relación no fue más, otros eh, me conocieron, me gustó yo como fui, hice grandes amistades, y bueno, pues oye, supongo que tú, como todo el mundo, pero bueno, yo cuento la historia como me pasaron las cosas a mí, otro... podrá contar la historia de cómo me pasaron a él ¿eh? que venga ¿eh? o el lunes a las ocho, que estamos aquí de asamblea y que diga, oye, yo quiero un programa como tiene el anedónico para contar a él la subida ¿eh? que no le interesa a nadie, yo voy a contar la mía, joder ¿eh? que por lo menos ya la mía y, ¿eh? bueno, pues sí ¿por qué no? ¿eh? ¿Eh? para eso están las, las radios libres para que toda la gente pueda venir aquí ¿eh? a contar lo que lo que paeza ¿eh? bueno, pues ya vos digo yo tenía, tenía esas traces fueron pasando los años y bueno si bien nunca nunca digamos nunca fui del montón quiero creer que nunca fui del montón nunca nunca me metí en la reciella nunca fui una bella más en la en la reciella eh, pero bueno sí que digamos que se fue atenuando esa ese aspecto tan, tan agresivo, tan aversivo, digamos, tan heterodoxo que, que yo tenía, ¿no? fue atenuándose uno porque, pues fui atenuándome yo, fui creciendo, digamos, y otro porque también, bueno, pues muchas de estas cosas que os pues, digo, pues, dejaron de ser tan... tan ¿eh? dejaron de llamar tanto la atención, ¿eh? dejaron de ser tan llamativas. pues lo que vos decía hay un momento eh, ahora mismo el, el que lleva un pendiente solo pues casi che, más cutre que, que otra cosa, porque lo normal cuarenta 40.000 pendientes, y el que lleva un pendiente a la orella, pues eh, casi que pasa un vídeo y dirá, ¡ay, mira qué chavalí más más majo, más formal! Eh, no como esos que anden con el ñarigón o con, o con la ceya y con el pendiente colgando la ceya ¿no? Pues eh. <risa> ¿veis que cambiaron las cosas, no? Eh, ya no digamos nada de de andar en, en, en playeros y, y, y si son negros y son de bota que, que hoy vas a un hoy vas a una zapatería de, de, de mocines y, y hay para de bota a la venta y cuesten un pastón decir para que llevan más lo más tal eh o bueno como, como eso digo vos la primera vez que, que anduve por la calle con botes de monte madre de dios ¿eh? voy a transer que era aquello Hoy cualquiera lleva en los botes de, de monte para andar por la calle ¿eh? yo de fecho creo que no tengo otro otro calzado en guanjo ¿eh? y ya no soy el, el Macar, así que el Macarres sí que fui ¿eh? ya no soy el Macarres sí que fui ya hay mucho tiempo que ningún niño cruza la acera cuando me ve ¿eh? por fortuna por fortuna porque no era una no fue en ningún momento una cosa agradable mí no voy a negar que, que en aquel momento me hacía me mi sentir uh, que pinta de chungo tengo eh Bueno, pero bueno, tampoco tampoco fue nunca tal. Y bueno, pues pese a que me fui atenuando, ¿eh? digamos que, que hay una, una cosa ¿eh? que siempre seguí, siempre seguí usando y que y es cuando leí aquello, ¿eh? cuando leí aquella reflexión de cómo hay de alguna pequeña cosa que supuestamente no tiene ninguna importancia, pero que de, de alguna manera te te conecta con con el pasado. ¿eh? Eh, pues dije hostia pues pásame a mí exactamente eso sabes con qué tenéis que saberlo porque obviamente eh, llevo ya un cacho un cacho dando pistes ¿eh? pasábame pasóme y pásame con el mío pendiente ¿eh? con ese pendiente que a fecha de hoy ¿eh? cuando ya soy viejo sigo llevando en el lóbulo de la oreja izquierda ¿eh? Una cosa muy cutre. Hoy en día tiene que ser muy cutre. Llevar un pendiente nada más. Y tiene es que ser cutre ver un, un viejo como yo. ¿eh? Un adulto que ya va más... Un adulto ya más cerca de, de, de mayor que, que de mozo. ¿eh? Tiene que ser bastante cutre verlo. Yo pienso a la gente que me va a mí. Tiene que, tiene que decir, joder, este A ver, hombre, eh, te dirán, crezco un poco, quítate eso, joder. <ríe> Pásame a mí cuando... Cuando yo, era yo, cuando yo era yo más mozo, ¿eh? yo, cuando yo ya era mozo veía a la, a la gente mayor, y a lo mejor eso, pues veía un pendiente y decía: que mal queda, ¿no? Es que no que no pega, que no pega en esa persona. ¿no? Pero bueno, ya veis cómo, cómo son las cosas. Pues yo considero, considero eso una parte muy importante y tengo ese pensamiento. Muchas veces digo yo: Joder, menos hijo teniendo algo. De, de aquel de aquello que fui. Sigo demostrando que sigo siendo aquel, sigo siendo aquel, qué sé yo, aquel que, como lo digo, aquel rebelde <ríe> juvenil. No sé, no sé cómo decirlo, pero pero pero mm, otorgo mucho mucho simbolismo, mucha fuerza a, a ese pendiente. Por eso hoy, cuando hay un esores, estaba yo en una clase. Sabes que yo siempre estoy haciendo a clase, cuando le llevo una cosa, y de otra. Eh, cuando estaba yo en una clase, difícil lo mismo que hacía Davos, eh, Davos Seward, con, con el Sosa King de Huesos, eh, que ya era de ese mes en cuando, eh, arremar la mano y coñerlo, eh, como collel, cualquier colgante que lleva al pescuezo, coñerlo y acariciarlo. Yo de ese mes en cuando también tengo la, la costumbre ¿eh? De, de arrimar la, la mano a la, a la orella ¿eh? y, y, y acariciar si ese, ese pendiente. Entonces, cuando esta tarde ¿eh? arrimé la mano la, a la orella eh, y vi que no tenía pendiente, eh, yo me de repente como un pequeño vuelco corazón porque dame la sensación de que el mi aspecto exterior la, la, la, la mi firmeza personal todo, no sé ¿y qué cuesta mi trabajo? explícame dame la sensación de que dependen en, en buena medida de, de llevarlo de ese en cuando quítolo ¿eh? porque, oye de la misma manera que tal soy consciente de que a lo mejor no todo el mundo y gusta ¿eh? y a veces pues desgraciadamente no me queda más remedio que intentar agradar y si bien soy consciente de que bueno pues que que la gente cuando me conozca muy gustavos o disgustavos a disgustallos igual ...y llevando pendiente, que no llevándolo... ¿eh? ...a la persona que más disgusta los pendientes... Eh, ...oye, pues si me conoce y gusta como soy... ...y lo que hago y lo que tal... ...pues dirá, oye, pues me la suda que tenga pendiente... ...al final lo que... ...lo que hace tiene importancia y el otro... ...de la misma manera el, el que... ¿eh? ...el que no tiene ningún problema con el pendiente... ...pues pues oye, si no hay gusta y no hay que bien y tal... pues el pendiente va a ser va a ser lo de menos ¿eh? pero bueno yo pese a todo pues al principio ¿eh? cuando voy a una cuando voy a una entrevista de trabajo de la misma manera que cambio también un poquito en mi ropa Ese día afeitome bien, yo nunca me afeito bien, yo siempre llevo eh, barbes más crecidas, menos, pero casi siempre llevo barbes, eh, porque soy un perezoso, un vago y como mucho feito me una vez a la semana, como mucho, ¿eh? como mucho, todo lo más. Bueno, pues cuando tengo una entrevistina, pues oye, pues igual, pues igual me afeito bien, ¿eh? pues igual eh, ese día pongo una camisina, yo casi nunca llevo camisina, pero bueno, pues ese día igual tengo que poner una camisina. en antes de desmentiros vos que prácticamente nada más tengo botes de monte para andar por ahí bueno sí tengo botes de monte pero también tengo playeros que a lo mejor tampoco son adecuados y también tengo un par de zapatos para oye pues si hay si hay falta en una situación de de de aparentar una cierta ortodoxia pues venga lo más lo más neutro posible yo siempre digo porque yo en alguna ocasión tuve Tuve la, la, la responsabilidad de, de, de ellos charla, de enseñar a, a otras personas cómo tenían que, que presentarse en una entrevista de trabajo y demás. Y, y yo siempre utilizaba el término neutro. Digo, intenta decir lo más neutro posible. Intenta decir, no de la manera que vayas a gustar. ¿eh? Que piensas tú que vas a gustar. Porque eso ya es muy difícil, porque no sabes cuáles van a ser los gustos de la persona. Vete de la manera ¿eh? en la que sea más improbable disgustar. que si tú vas a hacer la entrevista y te topas un un paisano de cincuenta años eh que no ni molesta el aspecto y pero si vas a hacer la entrevista y te resulta que el entrevistador lle un hippie melenudo y barbudo pues que tampoco es justo el aspecto vale yo siempre decía siempre decía eso bueno pues yo por eso decía mes en cuando para para para hacer una entrevista pues quito quito el pendiente cuando empiezo a trabajar en un sitio pues muchas veces también, sobre todo al principio porque después, con el tiempo asumo que ya van a que ya van a xulgarme más eh, por lo que faigo eh, que por el, mi aspecto exterior entonces bueno, pues de veces de, de ese mes en cuando ando quiteándolo y poniéndolo y a lo mejor en una de esas de tanto quitar y poner pues cayóseme eh, llevo una situación que a mí me me tiene bastante desasosegado de fecho pues ahora toco oreja y no lo llevo ¿eh? porque todavía no pasé por casa desde ese momento que os pues, digo que lo descubrí y todo me mal gusto no, no estoy bien ¿eh? porque porque estoy otorgo mucha mucha importancia y mucho aquello así así pequeño cheto sé que no pasa nada que ahora en cuanto llega a casa pues alguno más tengo ¿eh? y si es sin una pared no me cayó por allí por casa pues voy a agarrar otro Y voy a poner ese otro y voy a sentirme más más tranquilo por por tenerlo, por llevarlo, ¿vale? Eh, ya una cosa que no es nada especialmente importante, pero bueno, este programa es mío y como digo lo que quiero, pues hoy a petición me hablar, a petición me hablar de esto, ¿vale? Eh, venga, sentí un gandarín que, que yo ya falé agundo, ¿eh? Falé agundo esta noche. no me no penséis que tal, eh, que después a lo mayor sigo falando. O a lo mayor no, igual acaba la canción y digo yo mira, ala, tal baguín que marcho para casa, no tengo una heard of my whole life <laughs> All of you said I wouldn't make it They said I was a loser They said I wasn't no one They said I was a Sarko But look at me now All up in the interweb World, World War, war. 2009 Futurista Enter the Ninja yo Landy Fusser. Fusser DJ Hot Deck. You aren't food. my nana. I'm a ninja. Hey, hey, hey. I am your I need your my I your mm -hmm. a ninja. Hey, hey, hey, hey. Sintiendo Radio Cucaracha, la radio libre de W. Seguís sintonizándonos en el 107.3 de la frecuencia modulada o a través de la nuestra página web www.radiocuca.org. Seguís sintiendo a Nedonia, seguís sintiendo al anedónico miserable. Y si oye 19 de abierto del año 2013, entonces y que estás sintiendo anedonia en directo. Sobre todo si son las 23 y 12 minutos. Hombre, eh, digo yo que de todas maneras, aunque se llega otra hora, pues también estarás sintiendo anedonia en directo. Porque, bueno, más tarde no va a salir lo de esta grabación. Esta grabación saldrá como muy temprano. Eh, no sé qué día van a actualizar la parrilla pero bueno, eh, como ve temprano mañana eh, y ya sería muy temprano Pe, y si en antes de los 23 y, y 14 ya entonces lo que hay es un fenómeno X, porque entonces estaréis sintiendo el programa en antes que se falla bueno, XX igual no un Y, porque qué sé yo, la física permite cosas muy extrañas, la cuántica flipáis, eh, de las cosas que se que se ven en cuántica que teóricamente puede suceder aunque no pasen y qué sé yo ya sabes como le son de sercianes eh, salen al espacio y ven casi a la velocidad de la luz y claro con eso lo que pasa y que viaje al arrimarse a la velocidad de la luz eh, el tiempo digamos a la dimensión temporal eh, puede atravesarse y discurrirse no sé cómo se diría la palabra más deprisa eh, o sea que puedes viajar al futuro digamos ...lo que no sé yo... llega de ninguna manera de visar al, al... pasado, eh... ...pero bueno, disquisiciones... este ...es que tampoco van bueno, ningún yo. Una cosa... ...eso sí, estaréis diciendo vosotros... ...madre de Dios, pero que... ...canción rara puso el anedónico... ...que aficionado al, al... ...al bacalao... ...hombre, esto, no sé si... Sí, no, ...no, no creo que pueda... Eh, que pueda clasificarse dentro del, del bacalao son unos, son unos tíos muy raros, eh. son, son raros de, de collones, son sudafricanos eh. cantan a veces en inglés, a veces en, en africano nunca nunca ellos prestaron mucha atención, la verdad, sabía que existían ¿eh? porque bueno no sé por qué referencia sabía sabía que existían y tal y viera algún vídeo y algún cantar pero bueno no me voy a engañar pues no el estilo musical así que más me que más me presta eh que más me motiva a mí que a mí préstame casi todo y más rápido como me decía el otro día una gente Eh, enumerar los estilos musicales que no me gustan los que sí me gusten porque cada vez además guste más cosas cada vez soy más soy más abierto y, y me gusten más cosas pero bueno, la cuestión es que eh, apeteceme poner este cantar porque porque el domingo pasado no sé si estará por ahí sintiéndome el, el collacio de, de, de libertad eh, que, que el domingo pasado venía conmigo con una furgoneta, venía del monte Y, y sintióse esta, este mismo cantar que vos puse sintióse sociedad, no sé cuántas veces eh, se puso eh, que, que, que fue precisamente él el que me dijo, ah, igual eh, no te gusta, tal, digo, no, no sí, a mí, que quise te diga, lo raro ye, eh, que, que algo no me guste <ríe> la mayoría de la, de la música me incluso esto eh, que, que suena así tan bacaladero tantal, pues, pues tampoco me ...tampoco me disgusta nada... ...además, bueno, yo no sé lo que dicen... ...no sé lo que dicen, pero bueno... ...entiendo más o menos lo, lo que dice la voz femenina... ...pues me <risa> ...como dice... Eh, ...algo así como... ...soy tu mariposa... Eh, ...necesito tu protección. soy mi samurai... ...qué coño querrá decir con eso... ...bueno, igual, tampoco me voy a... a preocupar de saberlo... ...que sí, son sudafricanos, lo siento raro... ¿eh? ...son africanos de esos... ...de los que metieron a, a Mandela en la cárcel... ¿eh? Ahí me tiran. no creo que estos me tiran a ningún lado, pero bueno, <risa> esas cosas. Pues eso, ya os digo, sentir, a, sentir hasta la saciedad veniendo el, el Domingo del Monte, de un sitio que, oye, si podéis ir de alguna vez, ¿eh? pues yo muy guapo, muy, muy pestoso. Fui desde el pueblo de, de Tarna, en el Porto, fui hasta una cascada que llamen el, el Taballón del Mongallo. ¿eh? Un sitio muy guapo. Ya sabéis que a mí... Eh, gusta bastante el monte y, y voy, a, voy a muchos sitios pero hombre, también es verdad que de vez en cuando hay de alguno que digo yo bueno, pues estoy es quizá un poco más un poco más guapo que, que otros a los que voy habitualmente que dito que eso es muy de la, de la persona ¿eh? porque yo resisto bastante a pensar que, que exista un universal digamos, de una idea ¿eh? general la tos de lo que lle la, la belleza, lo guapo. Unas personas gustará ellos una cosa y otras personas gusta ellos otra. Pero bueno, de la misma manera que pienso eso, ¿eh? también pienso que no llegue tan, tan increíblemente relativo como esto, ¿eh? tan indeterminado. ¿m? Seguramente, pues sí, habrá unas personas que ellos gusten más una cosa y habrá otras personas que ellos guste más otra. Pero bueno, hay unos ¿eh? hay unos, digamos. Cosas comunes, genéricas, que posiblemente pues, la gran mayoría y gusten. Hombre, pues en este caso, por ejemplo, eh, a través de unos falleos, eh, unos, unos viesques de, de falles, que yo creo que, oye, que que en general yo creo que aportaba en belleza. Y con cualquiera eh, dirá que es más guapo atravesar un bosque de falles que en un atravesal, o que atravesar unos de por ejemplo, ¿eh? que no digo nada, habrá alguno que diga, no, no, pues a mí los calizales, yo es lo que más me presta, no conozco a nadie que lo diga, que lo piense, pero bueno, y como tampoco conozco a todo el mundo, obviamente, ¿eh? No lo, no lo sé, este sitio ya os digo, ya era muy, muy guapo, muy guapo, muy guapo, a mí gustó, me, gustó, me mucho, mira, una cosa que sí conozco, ¿eh? Y e, e interesante, ¿eh? Yo a ver, no puedo decir, no diría de mí mismo, que soy montañero, ¿eh? este domingo, como voy muchas otras veces fui con el grupo de montaña de la radio el grupo de montaña Ramón Mercader que en realidad yo creo que más que grupo de montaña eh, debiéramos, vamos a montañas también, a subir montañas pero menos, yo creo que más vamos a, a recorrer senderos ¿Mm? yo creo que somos más un grupo de senderismo, yo por lo menos me considero más senderista que, que montañero Eh, y considero me asena porque la verdad es que a mí prestarme más eh, andar por escaleras andar por los praos eh, atravesar sitios que el, el fecho de, de subir a las montañas. Yo defino defino de una de una manera con una frase eh, que es bastante significativa que eh, mucha gente pues bueno también la también la utiliza que, es que eh, yo soy más de prao que de piedra. Eh. Eh, hay otra gente que lleva más de piedra que de prau ¿Mm? explico lo que quiero lo que quiero decir con esto eh, yo además me voy a explicarlo con una con una anécdota hay muchos años no sé cuántos años cuántos años puede haber yo no sé pero oh, sus mínimo mínimo mínimo diez mínimo diez años subí yo creo que más todavía subía subía por primera vez a, a Peñoviña una ascensión preciosa, hay ¿eh? que decirlo, la verdad, que llevo un, una de las montañas más, más guapas de Asturias para pa, pa, pa mi parecer, ¿eh? otro, otra cuestión en la que cada uno tiene, tiene la su opinión, pero bueno, para mí yo es uno de los sitios más, más una de las montañas más guapas de Asturias. Y bueno, pues nada, subí a Peñoviña y tal, y bueno, subimos la por un millao, que bueno, subimos por los que tenéis de andar por un monte, subimos la de, de, de, de Tuiza. ¿eh? la primera vez que la que la subí eh, nada tuiza me misín collado cómo se llama terreros me parece tal eso viral al alto y bueno pues yo bueno, nada subirlo tal mucha mucha piedra sobre todo al final claro obviamente eh, mucha roca y tal y y llegamos arriba y yo miré para abajo y vi un sitio que después eh, recorrí muchas veces pero que es sí ideal al, al venir de, de del norte, de Tuiza, al afrontar la montaña del norte, pues digamos que no lo, no pasé por allí. Pero yo llegué arriba y vi lo que eran lo, lo que se llaman los puertos de, de Retuerto, una pradería pero preciosa, una pradería y entre las montañas de de, de, de, la zona de las Uviñas, entre viña la grande, viña la pequeña y, y otras más. digo yo bueno esto pero eso es maravilloso y entonces yo pensé digo pero qué coño fuego aquí qué coño fuego que arriba Si sí si, sí si, yo lo que realmente disfrutaría sería callear por esos puertos por esos prados ¿eh? de hecho bueno las últimas veces que, que fui a las la viñas a la zona de viñas ya no subí no subí la montaña uno porque disfruto muchísimo más calleando per, per baixo. vaso Y, y otro eh otro porque físicamente digamos que ya no puedo. Ya os conté que yo ahora estoy, estoy un poco más jodido de lo que, de lo que estaba antes, y entonces bueno pues ya eh eso de, de callear peles, de subir ¿eh? determinadas montañas, no puedo. determinadas otra sí, eh yo estoy un poco jodido de, de algunas cosas, pero oye pues yo creo, pues la, la Mostallal, que ya es la misma montaña favorita, es así, es la misma montaña favorita, una montaña en el Aramo, que el Aramu no deja de ser, eh, en general, la, la misma montaña favorita, aunque son muchos picos, pero la misma montaña favorita no deja de ser el Aramo, el Aramo, encantame, ¿eh? tanto los picos, tanto la zona de en ese caso sí, la zona de piedra me gusta, aunque me gusta más la zona de Prado, ¿eh? por supuesto, que Puerto Andrúas, me parece un sitio maravilloso, la braña gushana de la que llevo falles de alguna vez, el el de la Canal seca, son son sitios que que para mí para mí son lo mejor que existe, por muchas cosas, eh, no lo mejor por las bellezas seca, mira pues ahí falleos no hai, o que yo conozca vamos por las partes que llevo pasando el Puerto Andurrazo no hay falleos en Abril y Bosqueana no hay fallos la postelia no hay falleos ni ningún otro tipo de viesca en el Puerto Andurrazo sí de mucho acebo mucho carrasco hay por allí hay una piesca del que que es también muy guapo sobre todo en estas fechas y precisísimo porque subes y puedes que estás lleno de de árboles de Navidad tanto los acebos con con la, la fruta encarnada y una, y una gozada velo y ¿eh? una, una preciosidad. Pero bueno, si un caso de lo que os decía, que pese a que yo creo que, que el bosque, por ejemplo, es un falleo, tiene que ser un, un aliciente ¿eh? en cuanto a belleza para pa cualquier persona, bueno, pues, pues en este caso, por ejemplo, a mí, Gústeme más por otra serie de motivos, tanto motivos puramente estéticos como bueno pues motivos personales, situaciones personales que que faen que que tenga un cierto apego con con esa montaña, pues a mí la amo y la, la la mi montaña favorita y dentro la amo la mostallar, el Vico, la mostallar ese es el el mi sitio favorito, pero no por eso dejo de dejo de ser más de prado que de montaña, ¿eh? Yo más que un sube subemontañas soy un pisapraos, ¿eh? soy un pisapraos y un pisacaleyes, ¿eh? pero bueno, no me acuerdo que, ah sí, sí me acuerdo el cuento de que venía esto, pues eso que, que el cantar este que puse así tan raro, tan extraño para no el anadónico miserable que no suele poner este tipo de música, pues básicamente yo porque me acordé de él, el El, el domingo pasado que venía ahí en la furgoneta esa de, ¿eh? de la zona del puerto Tarna que tuve sintiéndola hasta la saciedad. ¿Mm? Eh, vamos a poner otro otro cantarín. ¿Visteis que pronto? Eh? puso un pongo el primer cantar. Cuando llevo una hora dando la papayuela y voy a poner el, el segundo a, a, ahora mismo. Nada, pero bueno, ya sabéis que, que pongo el segundo cantar ¿eh? como un preludio de... de que de que el programa termina ¿eh? últimamente estoy muy dito que va, va variando con el tiempo iba a decir que estoy muy esquemático de hacer siempre las cosas igual en en Anedonia pero bueno, igual no es tan así igual no es tan así en el sentido de que claro sí, soy esquemático en el momento pero como esto va variando con el tiempo bueno, también es verdad que son muchos años, eh son ahora 8, 9, 10, 11, 12, 13 solo 5 Uy, a ver, a ver, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6, ah, bueno, 6, bueno, no son muchos tampoco, pero bueno, ya son 6 añinos de, de Anedonia. Eh, a los el mes pasado, o hay dos meses, no me acuerdo cuando empecé en Ochobre o en, o en Payares del, del 2007, si sí, espera, 8 al 8, 1, 8 al 9, 10, 11, vale, sí, seis, oye, que no me salen los cuantes sí, seis años, claro, sí, seis años, eso, pues allá por ocho, bre, no me acuerdo si bien, si ocho, pallares del 2007, creo que fue ocho, ahí qué lío tengo, a ver, yo llegué, empecé este programa acabando de trabajar, en un trabajo que yo era yo, telefonista, y enseguida pasé para otro que era limpiador, ...y que no me daba casi tiempo a llegar... ...y que venía corriendo y que agarraba el tren... ...y bueno, llegaba de puto milagro... ...y tarde, medio tarde... ...bueno, pues sí, seis señinos, seis señinos ahí ...seis señinos ahí de, de o ...pero no me acuerdo muy bien... ...creo que empecé en la Chobre... ...sí, nada, entonces ya... ...más de seis señinos, más de seis señinos con Danedonia... ...y claro, desde ese tiempo pues... ¿eh? ...sufrió modificaciones en el esquema... ...lo que al principio había un programa casi musical... Yo decía mira yo por lo menos fue un programa de, más de falar que de música Joder, igual ponía seis cantares en, en una hora porque de aquella más fácil lo de, de una hora nada más igual ponía seis cantarinos además acuérdame que eran cantarinos siempre buscaba yo el que el que tuviera algo que ver con, con el tema del que ¿eh? del que estaba del que estaba falando esa noche de sí sí. ¿Sí, sí, sí. fáciles cosas madre ¿Eh? que yo y paz que queda ¿eh? ¿Eh? Y son cuatro días, son cuatro días, porque seis añinos, claro, cuando ya es un niño un seis años, son un lado de Dios de tiempo. ¿eh? Igual seis años son toda tu vida. ¿eh? Pues imagínate, ¿eh? un, un, un, que hoy es un rapacín de seis años y, y fales de un periodo de seis años y dices, madre de Dios, pero una vida entera. ¿eh? Claro, a mí ahora fales más de seis años y no hay nada. ¿eh? Y, y fales de una persona más mayor y al cuarto mundial. mira, mira cuánto de esto que en un p6 que preguntaba yo al al mi bolu, eh, digo yo abuelo cuánto tiempo lleva cuando pusieron el el el santón ese del del naranjo porque eh ya que lleva ahí mucho tiempo ya cuando tú viniste vos viejo, yo estaba y me no me no pusieron no hay cuatro días digo como hay cuatro días abuelo si yo ya soy mayor eh, ya soy viejo y yo no tengo conciencia de ver el la cumbre del del pico Peishanu sin sin el estatuone yaí que no no que fue hace cuatro días y tal y puseme pues, yo a mirar en el en el en el ordenador en internet y bueno creo que lo pusieron teniendo yo tres años o dos o cuatro una cosa así pero bueno que ya era yo muy pequeño y digo, pero mira cuando lo pusieron y callado, es que yo, oh imposible tanto tiempo pues sí tanto tiempo obviamente bueno pues se ve se ve la la la relatividad, eh? La relatividad del del tiempo en este en estas cosas. Bueno, pues venga, voy a poner vosotros otro cantarín, este más corto que el de que el de antes y que ya que en serio, que ya estoy iba a ser pues despedirme, eh? Porque no me creo yo, mira, dime dime ahora mismo la pachina hueta como una carapeta. Dime, mira, hay un momento ponía que había 19 personas conectadas, ¿eh? un momento después poneme 15 quince ahora ya me pongo catorce ahora doce ahora va bajando ahora es como nueve diez nueve increíble increíble a la verga esto Que tu queres coisa tudo vale. Pensando yo mientras mientras sonaba ahora bueno, el, el cantaresti, ¿eh? eh, para el que interese que luego resultó que eh, ya no ya era la primera vez que, que lo pongo en Anedonia Andalucía, eh, alguna otra vez preguntándome, oh, ¿quién es eso? ¿Qué, ¿Qué dice eso? tal portugués? Y un brasileño, y un brasileño eh, llamaba ese, porque ya está muerto Raúl Raúl Seixas, ¿eh? Eh, Sociedad Alternativa y, y el cantaresti. Eh, muy presto, muy presto yo conocerlo porque fala de de Lister Crowley, eh. Por ese por ese tema, no por no por otra cosa. Bueno, y porque eh déchomelo una una rapaza que hizo un curso conmigo, una brasileña. Ahí, uf, había un buen porrón de un buen porrón de años. No tampoco tantos, Habrá habrá como cuatro añinos, ¿eh? Pa los cuatranieros que que estaba, estaban unos tantos. Y en aquel momento puse yo cantar esto y pues hubo a la que la que prestó Oye, que estaba yo pensando Mientras mientras sonaba lo que vos decía Que, joder, tenía yo que de Un día voy a dedicar un programa A hablar de De montañas Bueno, más que de montañas, de, de paisajes, De sitios De, de lugares, coño A ver, entiéndome, lo que dicen antes Que yo más que montañero soy Soy pisapros, pisacaleyes Bueno, pues hablar de esas cosas hablar de de puertos, de, de parajes de sitios que, que más que de sitios que son especialmente guapos de sitios que a mí me resultan especialmente prestosos o, o, o interesantes ¿eh? porque ya bueno ya del programa de Naranco ¿eh? ya, fiz y, ya fiz incluso un programa específico entero dedicado al, dedicado al monte Naranco ya sabéis que yo tengo verdadera veneración Eh, que prácticamente roza los lo religioso eh, por el monte Naranjo. La montaña infinita, como digo yo, porque eh, cada vez que voy, fíjate en algo nuevo que nunca conocía. ¿eh? Y no tiene ninguna asesoración. Yo creo que todavía no fui nunca al Naranjo, ¿eh? al alto Naranjo, claro. ¿eh? A que a por la finlandesa voy muchas veces. Pero nunca fui yo al, al alto Naranjo que nunca no encontrara pues, de algún sendero nuevo, de alguna cosa nueva, de alguna... construcción nueva de, del mu misterioso ¿eh? Eh, siempre de algún nuevo poner en el naranco en me encanta el Arango, encanta el naranco a eso subo picos pero bueno me, teniendo en cuenta que el pico más alto el naranco y el paisano que debe de, de por los 600 pues a ver tampoco y tampoco para tirar, pa tirar cohetes pero luego hay muchos otros sitios donde está ta, tal aramo, eh. el aramo que hay otro sitio que el asiento duvi Eh, y vergonzoso que, que no conoce más porque al, al aramo, hombre eh, ir en transporte público mh, yo un poco complicado imposible no un llave se diría cosa de, de investigar pero pero está difícil pero bueno yo acercaba mi bicicleta eh? y tampoco no era ninguna exageración eh, oye pues hay que estar un poquillo en forma hoy costaríamos un poco más ya la que lo hacía hacía a todos los todos los sábados, creo recordar, y, y no me costaba demasiado trabajo. ¿Mm? acuérdome de que iba mucho con el con el mío el, el trovador, digamos los dos ahí, con la bicicleta, pim pam pim pam, ¿eh? llegábamos a algún borde de, de la ramo. Y ahora subís montañas por allí, en calidad por el aramo. También vino de alguna vez el el de de los capítulos prohibidos. También vino, bueno, de alguna vez, unas cuantas veces, vino unas cuantas veces con nosotros. El monsacro, el Monsagro que no unye exactamente el aramo, pero bueno, que muchas veces se considera como una, una montaña subsidiaria de, del aramo. El monsacro y otro tu sitio precioso. Mira, en antes decía yo que los guapos eran viesques y tal Y estoy hablando de montañas que, que, que prácticamente no tienen Porque el Monsagro, por ejemplo, y una montaña pelada Pues el Monsagro y, y otro sitio prestosísimo el Monsacro, aquí, Los que se si han ¿eh? ido Seguro que, que hay más de uno que a lo mejor pasea por la ciudad Y está farto de ver tanto el Monsagro como la Mostallal Y no se, no se pescancia No saben ni qué se llaman así Ni, ni en lo cerca que están pues hay otras que están a lo mejor un poco más para allá, la zona de Somiedo, y preciosa, y un sitio fabuloso, uh -huh. los llagos de Somiedo, el, el de oro, el calabazosa, todo eso, toda esa parte. En el otro valle, el, el, el llago del valle, valga la redundancia, el Chado del Bache. Bueno seguro que el que se puede pronunciar la, la cheva que irá con en condiciones, pues, pues la pronuncia bien, pero bueno, eh. Que lo dejamos así en el, el Chao del Bache y las montañas que hay alrededor son son preciosas y, y, y, y los y las perderías ya sabéis que cada uno tiene lo suyo a mí hay una una perdería que me encanta que en un ahora mismo no me acuerdo bien del nombre si queréis ir al blog del grupo de montaña Ramón Mercader ¿eh? que no sé ni siquiera deciros la, la dirección <risa> creo que ella es Radio Cuco Ramón. Radio punto Ramón Mercader o Ramón Mercader. Punto Radio Cuca. Bueno, no lo sé, ¿qué más da? hay un enlace, coño. El, eh, mira, eso sí lo sé. En www.radiocuca.org, arriba del tú ¿eh? hay una serie de palabras, Una que pone home, otra que pone sobre Radio Cuca, otra programación, otra contacto, otra ayuda y otra que pone Grupo de Montaña. Pues eh, si me ahí, vais al, al Grupo de Montaña. Ponéis eh, miedo ¿Eh? Eh, en buscar y salvos de algunas de las de veces que fuimos por ahí Sale la zona esta de perdería que digo yo Que lleva una que va desde lo que son los tres llagos que, que toda la gente visita ¿eh? a, Dejando los, los picos salvos a, a, a Manzorga ¿eh? al sur descendiendo los picos salvos al sur pues tú vas cayendo por por valle ese y vas a dar al al valle siguiente al daliao que es donde está el el chao del bache y el pueblo de bache del chao que es curioso un pueblo que se llama valle del lago y porque está cerca de un lago que se llama lago del valle disteis qué guapo bueno pues es y a mí y a mí ya uno de los sitios que me tiene enamorado, eh, el puerto Huérea, eh, el fondo de de Quirós, al sur, muy al sur de Quirós, que ya otro de los sitios que a mí me tiene, me tiene enamorado, fue hace poco, fue, fue poco el, el grupo de montaña, pero yo no no pude ir en esa ocasión, no pude ir de montes y día pero bueno, pues... fueron ellos y confirmaron que efectivamente y un y un sitio precioso además bueno tiene una cosa además muy guapo un valor añadido que ye que si subes a visitar los puertos de el portuguesa donde al fondo ya vos digo lo más al sur de de quirós donde acaba la carretera si subes per ella, atraviesas un falleu precioso también en el bosque de chines que un sitio guapo, guapo, guapo, ¿eh? Si subís por ahí, pues también lo disfrutáis. ¿Qué más tengo que hablar, coño? Pues, por, por supuesto, del de, de pico Pienzu, ¿eh? En el, en el sube otra caminatina bien guapo, un pico que lleva bastante, bastante sencillo de, de subir, ¿eh? que puede ir prácticamente cualquiera. Que hay otro sitio muy guapo, que tiene unos próximos muy guapos para pa llegar a él. Eh, ¿Qué sé yo? Pues... Pues, pues, pues, pues, pues, pues, ¿qué más qué más tenemos por ahí? Falando ya de montañas, joder, el día Tordos y una montaña preciosa, ¿eh? Muy, esa sí que y es dura, más que difícil, dura, ¿eh? Dura de subir y muy pino, muy pino en todo el camino, pero ya es arriba. ¡Wow! Como te un día despellado y es y fascinante, fascinante lo que ves allí. Pues un día tengo yo que dedicar un programa entero a hablar de estas cosas del monte, pero bueno sabe Dios cuándo será eh porque porque vamos para que yo tenga una idea y, y llegue a Mont Puerto sabéis de lo que te iba a hablar esta noche al final acabáis hablando de, de, de, de pintes y de pendientes y, y de otras cosas tenía la intención de venía yo pensando en hablar de, de libros eh o sea que ya veis lo que tiene que ver lo que la idea que tenía con lo que con lo que hice el final ¿eh? Venía pensando en hablar de, de libros, de, de algunos, porque, bueno, propusiéronme que intentara escoger los 10 libros que más me gustaban. Madre mía, es imposible, ¿eh? Yo por más que pienso, ¿eh? soy soy capaz de poner dos o tres ahí en, en la cúspide, de decir, estos son los que más, sin duda. Soy capaz de, de saber cuál es el, el número uno, ¿eh? el que sin duda por, de, por determinadas cuestiones y el número uno. ...pero bueno, pasaría ya al cuarto o quinto tal... imposible, joder... ...pasó lo fatal... ...pero bueno, otro día, otro día... ...intentaré intentarlo por aquí... ...intentaré lo seguro... ...y bueno, esta... ...esta noche... ...este jueves 19 de aviento... ...pues... ...terminamos, este jueves 19 de aviento... ...terminó... ...terminó en Edonea ya... Eh, ya sabéis lo que os pues, digo siempre Cuando, cuando va llegando hasta ahora ¿no? Pues lo primero Y lo más importante de todo Mandar un saludo enorme Un saludo enorme a toda la gente Que, que tuvo sintiendo este, este programa Un saludo enorme A la gente que tuvo Que tuvo, sintiendo, que tuvo metido en el chat Que nada más se manifestó Fuku Gracias Fuku Un saludo muy grande a toda la gente que estuvo sintiendo esto, por el 107.3, por internet, en la www.radio.org. Un saludo muy, gente, muy grande a la gente que lo descargue cualquier otro día. Un saludo a ese coche que va camino de Puebla Ande, o que vuelve, qué sé yo. ¿eh? Un saludo muy grande, y sobre todo, ya sabéis lo que hemos digo siempre, que en un bosco ya, mira, hasta la selvar que bien.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 Let's go, go, go.